sabiendo que en el 2011 eh, vence el contrato de gerenciamiento de Loma de Paz. Entonces, de alguna manera, eh, empezar a conversar del tema para que, bueno, los que tienen que tomar la decisión de esto se pueda lograr. Pero, por un lado, que el cementerio municipal se pueda mejorar. Y, por otro lado, ver qué destino se le va a dar eh, al terminar el gerenciamiento de la de la empresa que actualmente lo tiene ver, digamos, cómo se puede compatibilizar el uso de los dos cementerios. ¿no? Porque creemos que, que, si bien se realizan muy pocas inhumaciones en el cementerio municipal, creemos que esto, esto puede variar, que se pueda hacer lugares, que se pueden hacer cosas como para eh, darle mayor eh, actividad a, al cementerio municipal. Y por el lado de Loma de Paz, entendemos que, que, bueno, sin duda la cooperativa tendrá que ser uno de los actores, ya que la mayoría de las inhumaciones se hacen por a Entonces, creemos que y, como, tomar la decisión al respecto que siente a generar, digamos, las condiciones para que todos los alabancías bueno, tengan de eh, lugar como como nos merecemos, ¿no? Para para el último descanso, ¿no? Y alguien de que va a ver ve el los lugares no de todo, todo acondicionados como debería estar y bueno, es el tiempo hace que por ahí, eh, bueno, los parientes vayan dejando de ir y además se producen estas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que hay políticas que se pueden implementar para para los aquellos lugares donde no hay parientes, donde la gente no va, bueno, tendrán que, que se utilizar los crematorios se puede hacer lugares, digamos, igual bueno, que se remueven esas instalaciones. Y reitero, el... el el edificio, digamos, todo el predio es un predio importante, una rica historia la ciudad y entendemos que los vecinos que van a visitar a sus parientes tienen que, que tener un lugar lo más agradable posible.